Bienvenidos bienvenidas a La Isla de Encanta. Este es Subroma 467 y traemos la más rabiosa actualidad. Hey, Marita, ven conmigo. Hey, Marita, ven conmigo. Hay aviones cada hora. voy me voy no hay sufrimiento donde no hay sufrimiento Me me voy, me voy Nuestro propio animal Canta a la gente pa' gratis hey, Voy, me voy. Pues como decíamos, sean ustedes todos bienvenidos, bienvenidas a Lera Encanta una una semana más con la más rabiosa actualidad debajo del brazo. Hoy este que suscribe, el amigo Julius, y el amigo David que están hoy capitaneando este barco que arriba a las costas de la isla. Sí, hoy sin sí, náufragos que hayamos podido rescatar en, en nuestras playas paradisíacas pero con un puñado de discos, pues eso, como decía Julio, muy actuales y muy talentitos. Y hemos empezado con una canción, la, la típica de La Isla de Encanta, pero eso sí, versionada por nuestros amigos de Moodle que han tenido a bien, y desde aquí agradecemos enormemente el detallazo, porque es un auténtico detalle, el que se hayan acordado de nosotros para ofrecernos esta canción de La Isla de Encanta versionada por ellos mismos. Eh, mil gracias a los guipúscanos de Moodle. ¿Qué te ha parecido? Muy chula, muy está, chula. No lo había escuchado ¿eh? hasta ahora. Está en su sí. Bandcamp, no es tampoco dominio exclusivo de la isla. Eh, la tienen ya colgada en el Bandcamp de Mulder. Quien quiera se la puede reescuchar a través de la red, como siempre. Y lo que decíamos, hoy venimos cargados con un saco de, de discos dispuestos a poner y vamos a, a haceros el favor de hablar lo justo y dejar que la música suene. No lo vais a agradecer. Soy gente de bien. Vamos a empezar con el primer temita. Nos quedamos aquí en La Piel de Toro y nos vamos hacia el sur para escuchar a Señor Chinara. Pasé por Madrid, la campana de Gauss es ficción. ...hasta el gato de Freddy Kerr... ...me encontré con Paul Klee... ...salía del underground en Castellón... ...un plano de líneas dobles... ...ya comet y ya aún debe esperar... ...la belga red y la plata y luego el flash... ...al día... Dokolam melankolik, la mirada sepien de la ambiar, la escultura aburrió hasta el bueno de Charles Baudelaire, que nació el día de mi madre. El Acopardo es mejor, o no San Jordi la feria ya que día? yang kea kalau abang. Puan modelo se fue con el pintor, la brocha gorda y cuanto mas mejor. Al diablo con la melancolía, la pirata se pierde en la ventidia. A salvo a dos tipos que por el plan B quitan en Madrid río a los Roy Lichtenstein sentas para que corra el sudor por manzanas podridos red house painters en el celular en el celular Llegaré al matadero y para atrás Al diablo con la melancolía La tirana se pierde la gato de ese eh, una de las canciones que va incluida en perspectiva caballera un disco el último disco del señor chinarro que vio la luz en octubre de este año hace prácticamente mes y medio antes de ayer antes de ayer una canción que tiene pues eso referencias indirectas al madrid de nuestra amiga la botella la del relas eh, con coffee sí la verdad es que desconozco la la vida del de señor chinarro ...pero parece que ha sido visto bastante por la capital... ...entonces posiblemente esté afincado en, en Madrid... ...y bueno, esta canción sí está completamente inundada de... ...no solo de contaminación, sino de, de Madrid. O sea, tiene sellos nuevos, se ha autoeditado este disco... ...y para nosotros es un paso adelante... ...ha subido de nivel y este disco... ...la verdad es que merece escucharlo... ...ahí lo dejamos, saquen sus propias conclusiones... ...cambiamos de tercio... No cambiamos, seguimos, seguimos en la piel de toro, cambiamos de canción. Sí, sí, seguimos porque además vamos a, a, a escuchar por lo menos media docena de canciones nacionales, de aquí, ¿no? De la piel de, de toro. Uh -huh. Y luego vamos a cruzar el charco, de, de más charcos. o menos, uh -huh. y nos vamos a hacer una segunda mitad de programa absolutamente anglosajona. O un programa mixto, no dejamos ni queso. Pero casi. Seguimos. Seguía. Dale Bien. queña Vamos allá Con las ruinas nada menos Dale queña señor Sungguh, bersama di hutan dan di bawah Las Ruinas, desde Barcelona, y este nuevo trabajo, Tony Bravo. Y la canción, efectivamente, se llamaba El Olivar. Sí, estaba está confirmado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por si había alguna duda? Ninguna. Eh, decir que lo, eh, Las Ruinas van a disco por año, son unos tíos currantes, y de momento no dejan año que nos saquen nuevas canciones y nos vengan sorprendiendo con con canciones como la del Olivar, Ramón y Cajal y muchos cortes que llevan ahí en este Tony Bravo bueno, pues eso canciones ahí con su rollito urbano letras de lo que lo puede pasar a cualquiera cualquier día del día a cualquier hora, hora del día normalidad absoluta y buen rollo aconsejado prescripción musical de La Isla de Encanta ha notado que da Y hablando de músicos currantes, pues vamos con otro. Venga, que curren, que se van a darle ya. Hablamos de Lichis. Kadang-kadang kita bermain main untuk mengumpul apaciado miel para aristócata estuardo Un montón de tiempo desde que Lichis dejó ya la cabra mecánica, cabra mecánica 5 o 6 años, <coughs> creo que desde el concierto de despedida, y ha vuelto de la mano de un nuevo disco llamado Modo Avión, que también igual vio la luz mediados de octubre, en el que aparca sus raiz, sus raíces musicales más latinas, rumberas y demás, para hacer puro rock and roll. Sí, a mí la verdad que me me ha sorprendido esta esta canción gratamente, sí sí, muy muy gratamente uh -huh. y y me ha gustado cómo lleva al castellano unas para mí más o menos claras influencias dilanianas, uh -huh. sí sí, dilaniana, sí sí, totalmente, pero muy, muy de una forma muy elegante, nada forzada, me lo apunto. Apunta, este disco de lichismo de avión, sí sí apunta y nosotros le apuntamos a su zona de flotación porque intentaremos hacerle de, hacerle naufragar aquí le encanta en el menor tiempo posible. A veces nos cuesta disparar y apuntar, pero cuando nos ponemos nos ponemos, ¿eh? Lo hacemos con con cariño. Y además este disco modo avión que está o sea ido hasta la costa este americana para grabarlo... ...se ha rodeado de un buen elenco de profesionales... ...y la verdad es que le ha quedado muy muy muy pintón... ...muchas canciones, no muchas veces puntadas sin hilo... ...y muy rockero, la verdad es que... ...100% aconsejable. Y si hablamos de un buen elenco de profesionales... ...si hablamos de buenos rockeros... ...pues amigos, estamos Agarren, hablando... Agárrense los machos... ...ni más ni menos... Que, que de los enemigos, enemigos que han vuelto Ya no hay hombres de verdad Tak ada yang lebih hebat ...han revuelto... ...han venido... ...y vienen con la pila cargada. ...qué alegría... ...qué alboroto... ...sí con la pila cargada... ...y con ganas de... ...de meter caña porque... ...bueno ya no hay... ...ya no hay hombres como antes... ¿Sí? <risa> ...no seremos nosotros... ...quien no, no, no, lo no. ponga en duda... ...no vamos a empezar nosotros... ...a ponerlo en duda... ...efectivamente... ...bueno tal vez sí... ...Vida Inteligente... ...ese es el nombre de... ...su nuevo trabajo... ...el último... ...de hace un cerro de años huvieron gira de despedida también y han vuelto y los que somos fans estamos como locos. Estamos que no cabemos en nosotros mismos de gozo. Sí, porque era una de esas bandas que ya dabas, bueno, pues como por por clásica, cerrada y ya está, que ya habían dicho todo lo que tenían que decir en su momento y afortunadamente parece que no, que les queda mucho. Sí, señor, después de tener diversos proyectos paralelos que han pasado en de alguna manera ...por la isla de Encanta... ...pues se han vuelto a reunir... ...empezaron con conciertos ahí... ...a tomarse el pulso... ...y hace pues eso... ...creo que fue el 18 de noviembre... ...creo recordar... ...que se que vio la luz... ...este Vida Inteligente... ...que gracias a Dios es un discazo... ...porque lo bueno que tienen estas cosas... ...y lo malo... ...es que cuando un grupo... ...de tanto empaque... ...saca un nuevo disco... ...después de tantos años... Si es un fiasco te vienes abajo, pero no, en este caso ha sido todo un éxito. No es el caso, no han decepcionado, uh -huh. como creo que prácticamente nunca lo han hecho, entonces bueno. Adelante. Pues, adelante. Están de gira, tienen un montón de conciertos, un montón de fechas, váyanse a su Facebook, váyanse a su Twitter, váyanse a su página web y allí están recogidas todas ellas con detalle, no pierdan ripio. Pues sí, estamos de, de enhorabuena en la isla de Encanta por el nuevo disco de de los Enemigos, una de nuestras bandas preferidas, sí, a las que algún día habrá que levantar un monumento. Una vez que el de Rosendo ya se haya erigido en Carabanchel, pues la siguiente lucha será por levantar una estatua a los Enemigos. Por lo menos. Y otra canción, mariquita. Venga, vamos a darle, vamos a darle a a otros que todavía tienen que ganarse su monumento a Pulso. ¿Usted para qué, jóvenes? Por ejemplo, que suenen. pájara de juventud, triunf, triunfo, y esta canción que a mí me tiene embelesado toda esta semana pasada y todo lo que llevo de esta, Manantial, que me ha dejado pues eso, noqueado, no... pinchable 100%, me la lleve a llevar a donde quiera que fuera y, y ponga discos, porque es un pedazo de canzurrón, ole, Macawen. Pues sí, la verdad que... ¿Te has un poco así? Seguimos. Sí, sí, estaba estaba asimilando. Estaba sí. un poco asimilando... La información. La, la información, sí, sí. No, era sobre el tema de, de pinchable, ¿no? Pinchable. Estaba imaginando esto en un sitio así, oscuras, con un volumen... Brutal. ...alto y... Y sí, la verdad que no estaría es, mal, ¿eh? Esta canción puede dejar noqueado al personal. Y... La verdad es que con la apitación son las dos canciones más cañeras de este disco, donde, bueno, hay... Diversas atmósferas que también generan bastante épica y verá la luz esta semana, el día 2 de diciembre, así que uf, solo estén atentos a sus pantallas. ya Por SoundCloud se puede tener acceso a semejante disco y solo escúchelo y hagan su propia conjetura del lugar. Muy recomendable, Dulce Pájara de, de Juventud Y nos ponemos con la última canción de Al Pie de Toro, ¿no? Y vamos a, a rematar en... La jugada Sí, sí Vamos a rematar con Ainara Legardón, ¿verdad, le Julio? Ainara Legardón, nuestra querida llamada Ainara que igual este otoño ha sacado nuevo trabajo y, y esta es una de sus canciones, escúchenla We are ready pues vamos Canciones de Every Minute, el quinto trabajo de Tsunami Legardón. Sí, con temas como este, la Isla de Encanta no no podemos aquí sino mantener el idilio que, que tenemos con ella desde hace ya bastantes años. Sí, señor. Como una musa de este programa, encantado de que venga lo que pasa que últimamente. No coincidimos en la agenda, pero estamos ahí, estamos en ello, somos muy pesados. E intentaremos que en alguno de sus pasos por la capital, ya que ahora no no milita aquí en, en Madrid, sino que... Eh, tiene puesto el huevo en, en el norte, no sé exactamente dónde, pero o sé sea, que por el norte pues eso, la bilvaina que cuando se deje de caer por la capital del reino, pues intentaremos que también haga acto de presencia en la isla. A ver si hay suerte, porque las canciones de este su último disco lo merecen. Ha llevado aún más al extremo, más duro y vibrante eh, esas canciones que, que trajeron y estuvimos charlando de ellas aquí en la era de Wee One Wishes de 19, 2000, del 2011, perdón. Así que nada. Otro pedazo de trabajo. Otro pedazo de trabajo, sí. Y si nos despedimos de, de la piel de toro con un trabajo de, de guitarras, vamos a enganchar con la vida anglosajona más guitarrera, más borrica que pueda haber. Desde, de lo más, de lo más, de, de lo más, de lo más. No, no lo más, pero casi. Y hablamos ni más ni menos que de Selak. Come on. Sí, la verdad que que lo son. Selak, han vuelto a hacerlo estos estos tres activistas de la música que son Steve Albini, Bob Weston y Todd Trainer han vuelto más rocosos aún si si cabe. 20 años ya después de del que fuera su primer disco y y ahí siguen. Desde el 92, ¿no? Que están activos desde, ¿desde primeros de los 90s. Sí, el primer disco es del 94. Ellos posiblemente empezarán algo antes. Algo antes, efectivamente. Y desde allí, desde Chicago, Illinois, dando dando caña bruta. Sí, los fans estamos relamiéndonos de pensar que este año podrían, como hacen todos los años, volver a tocar en el en el Primavera Sound barcelonés. Les esperamos. Esos compases extraños y urgentes, mm, cómo mola. ¿Qué nos toca ahora? Pues sí, si hablamos de guitarras, pues tenemos que hablar de una de las leyendas vivas de, de, de la guitarra del pop británico. Hablamos ni más ni menos Faruquito. de Farroquito. De Farroquito viene después. <risa> viene después. Este es el, el Farroquito de Manchester, Johnny Marr. Dale caña. Ahí está. Nada, Johnny Marr, un mítico ya de la escena de Manchester, de del Reino Unido, ha pasado por mil y un grupos, ha tocado con mil y un personas y grupos, y ahí sigue con 51 tacos, dándolo todo. 51 castañas, pero ha pasado por mil y un grupos, pero sobre todo hay que recordar a, a Johnny Marr. Porque fue el guitarrista de, de los Smiths. Donde empezó, por supuesto. en el año 82. Sí, sí cuando era todavía un, un, un teenager. Pasó por Electronic, eh, ha estado ya en los 2000, pues un poco tonteando, digamos, en comparación con lo que hizo antes, con grupos importantes como Modest Mouse o con, o con Crips, y parece que le ha cogido el, el truquillo porque en el 2013 sacó disco y este 2014 pues acaba de sorprendernos con otro nuevo disco que se llama Playland y con esta canción que lo abre que, que hemos escuchado ahora que se llama Back in the Box. Pues tiene buena pinta esta canción, suena muy bien. Sí, sí, suena muy bien y y el resto del disco también, ¿eh? o sea, es más rockero que los Smiths y os esperáis algo parecido, pues no no no, no es no es eso. No es el disco pero también muy recomendable, ¿eh? un rock bastante clásico, pero de muy bonita factura, que dirían algunos. Y de Johnny Marr, ah, pues nos vamos a quedar con con otros dos tipos con pinta de malotes que no son de Manchester, pero bien podrían aparecer en cualquier película de estas inspirada en, en el Manchester de los de los años 80. Hablamos de de Slipper Mods y os aseguro, os aseguro que aunque lo parecen no son de fol. Pero lo parecen. Pero de fol no son, pero tienen que sonar. ¿Qué te pasa, David? ¿Qué te encuentras? Ahora, Mariquita, que me estabas exponiendo ah, en la hoyera. Respira. Stench the loo, smell nice, faces of death rip the tickets 50 potential health problems, cover the walls, I could have them all, who cares Death rates burn the air conditioning And smash out the warnings that everyone needs to hear This is the end of your cool black Monday Deadly 60, great gun, bad eight I can't believe the rich still exist Let alone fucking rule the country, mate Dog waste, car showrooms, look fucking stupid Shiny inventions, unobtainable for the real Obtainable for for the tits, big car, small life, that's just the way it is. Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday, Black Monday for the Tory. We'll gather your guards. Through the potholes and the last remaining internet cafes on the boulevards, we overturn world order. Ten thousand strong It's not enough anymore just to have a fucking sing-along. So I started eating the coppers, fucking showstoppers, low-flying helicopters, spoil season five. Nip Cheap weeabix, tastes like crab sticks Wait cook, what's that cook doing outside near my fucking car lock? Echo beach, glitter, 80s, segregation, so shit Financial ladder, false tip party, blackadder What is it cook to when only the monsters point the finger? I'm not a burger, I'm not a fucking zinger Needles protect the neon logo from pigeon shit And the blue sky's wasted, it's fucking sick of it Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday for the Torah Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday Black Monday Tiene pinta de macarrones que tienen en la foto, macho. Sí, tienen pinta, tiene pinta de. A ver lo pasado fatal, sí, sí. De poderte encontrarte los en, en cualquier bar de, de Manchester o de Nottingham, que es donde son ellos, uh -huh. en cualquier pub, en bebiendo cerveza a cualquier hora. Qué tíos y son un dúo no más que no necesitan más que ser dos para montar todo el pollo que montan. Son dos y montan una una muy buena. Uh -huh. Decía que no son de Fall pero parece que tienen la misma mala leche que que Mark Smith, que el que fuera el que es el líder de de Fall. Y pues sí no es hip hop no es pump no es rock no es nada así parecido pero joder cómo mola. Nueve discos que llevan a sus espaldas y tres recopilatorios. O sea que estos tíos sí. no... No van mal, ¿eh? De hecho, esto que estamos escuchando forma parte de, como quiera que se diga, le voy a decir un poco a la española, Chubet Up. Como se lee. Como o sea, se lee, ¿vale? Que es un, no es más que un recopilatorio de singles y, y EPs de, de estos últimos dos años. Okay. E incluye esta esta canción, que me ha hecho mucha gracia, que es Black Monday. Bueno, tenemos el Friday hace dos días y ahora tenemos el Monday. Pues mira, perfecto. Vamos a cambiar de color para la próxima. Pero bueno, en principio el enganche fácil. Más música, aquí elena le encanta. Más música, por los que siguen cambiando de color en, en cada disco, son unos unos clásicos también aquí en la isla que también ha hecho 20 años desde su primer disco hace poco. Hablamos de Weezer, hemos pegado un saltito ahora desde Gran Bretaña a Estados Unidos de vuelta y Weezer que esperemos que pronto podamos verles presentando lo que lo que es su álbum. Calentísimo que se llama Everything will be alright in the end. Con canciones como esta Lonely Girl. Parece que no haya pasado el tiempo por ellos. Ahí está. clásicos ya de del indie de Los Ángeles los amigos Whiser que vamos no han perdido el toque no no se han olvidado de cómo no no han perdido el toque ni o sea es que ni se han movido muchísimo desde aquel primer álbum azul homónimo que tuvimos la oportunidad de, de ver cómo presentaban en, en la sala el Sol de Madrid hace ya pues prácticamente 20 años sí mm. ay, ay qué es que... tiempos De hecho, fíjate, hasta repiten el mismo productor que que tuvieron que que les produjo ese primer álbum, ha vuelto a repetir con ellos ahora en en este Everything will be alright in the end. Como yo creo que todo lo que ha hecho Whisler lo recomendamos aquí, les la encanta. Molan, también, pa... son graciosos estos carones. Échatelos a las orejas. Muchas gracias, River Cuomo y compañía. Y bueno, como estamos entrando un poquito en, en la recta final, que decimos siempre, Ajá. nos quedan menos de diez minutillos, pues vamos a seguir con otro grupo que tampoco parece haberse movido mucho de sus coordenadas iniciales. Volvemos a las Islas Británicas, a los hijos de la Gran Bretaña, y escuchamos a The Primitives. Los Primitives. y que vuelven después de pf, que se han tirado 15 o 20 años también en el disco Seco. Sí, bueno, se tiraron 20 años sin publicar ningún disco, pero en el 2012 volvieron y ahora han vuelto a sacar un disco que se llama Spinorama, que tiene canciones pues como como esta que se llama Hidden in the Shadows, que suena como si estuviéramos a finales de los 80. Sí, señor, que cuando hay allí pegaron su pelotazo con Crash, que pasó a ser parte de nuestra educación musical de aquellos años. ¿Qué, qué? Sí, sigue siéndolo, o sea, y sigue siéndolos, ahí la verdad es que Crash fue el, el pelotazo, ¿no? por el que se le recordará siempre, pero tenía unas canciones zacas tremendas, menos menos hit quizá que que eso, pero muy recomendable. Los que solo lo conozcan por por Crash, joder, no me salía. Crash. por Crash eh, que le echen una orejilla a este disco y a la discografía anterior de Primitives porque de verdad que merece la pena totalmente recomendado y eh, vamos a darle caña que entren por lo menos dos canciones unis ¿no? pues vamos a intentarlo por lo menos un poquito de cada una de ellas vamos con otro grupo que ha llevado una trayectoria similar a, a Primitives eh, hablamos de The Vaselins, vamos a escucharlo un poquito y ahora ya hablamos <tose> Die. Whether to get wet There is no place I'd rather be Something holds me back Is her look in part of me Are ready to attack Across the ocean, wanna feel some emotion Lonely by the riverside, gonna make her wait I'm confused but can't decide, leaving it too late desde Edimburgo, Escocia, un grupo que sobre todo se hizo popular porque era uno de los grupos de cabecera, o, o el amigo Kurt Cobain así expresó, que le molaban un huevo. De hecho, formó parte de una de las giras de Nipana por el Reino Unido. Sí, bueno, no y llegaron a, a no versionar no. en sus discos hasta tres canciones de Vaselins. Y nada, pues parece que han vuelto para quedarse eh, con un disco hace un par de años, lo tengo por aquí apuntado, pero bueno, hace no mucho tiempo, y ahora vuelven con este V for Basselines, que pues igual, muy recomendable, como si también estuviéramos en, en los años 80. Totalmente. Oiga, que al final ¿Vuelven, eh? nos va a acabar por pues, salir el flequillo otra vez. Cualquiera sabe. Y de aquí pasamos rápidamente al último grupo del programa, del programa de hoy, vaya. Sí, vamos a acabar con los New Pornographers, que si alguien tiene un oído muy fino podrá estar escuchar porque está sonando un poquito de fondo. Nos vamos con Fantasy Fools, con una de las joyas, de las muchas joyas, que contiene su nuevo disco, Brill Bruisers. Y con los infalibles New Pornographers nos Hasta vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. No prometemos nada, esperemos que sea mejor. Ya veremos, todo se Sean buenos mientras tanto, cuídense y no nos sean infelices, o por lo menos intentenlo. Memory, dream fever.